Te cuento desde el principio, ¿no? Eh, estamos trabajando en la agenda de medios, ¿no? Uh -huh. Y vimos que los medios estaban ocupados con el COVID-19 y, bueno, en ese momento eh, estamos haciendo un trabajo que se trataba de en no, los noticieros y hacer un seguimiento donde nosotros confirmamos que sí se, sí se hablaba demasiado del COVID, ¿no? Uh -huh. Bueno, entonces, hablando de la agenda de los medios, eh, yo planteé que mucho nos hablaba del dengue, ¿no? Porque yo no, eh, va, vi un poco nomás la tele, que eh, eh, informaron un poco nomás, ¿no? Pero en, en las redes sociales y eso no vi nada. Y bueno, entonces planteé eh, que mucho no se hablaba de eso y entonces fue ahí donde empezamos a hacer la campaña. Claro. Y, y ahí nos compartían nosotros algo de su trabajo, algunas conclusiones con respecto a... Um, a la encuesta que realizaron para justamente tener un bagaje de cómo abordar esa, esa campaña. Es interesante el laburo que hicieron, lo felicito, por cierto. Eh, Justo, y, y en un momento dice, se pregunta, no eh, ¿recibís información en las redes sociales sobre el dengue? El 87% de los encuestados dice que poca, y el, y el 37% que recibe mucha. Es un número altísimo, justamente, muy alto, claro, muy alto. De, de gente que dice la verdad que no, que no no, no me aparece nada, por lo menos, ¿no? Claro, por eso se lo saqué a tema, porque estábamos hablando del COVID-19 y a mí me pareció, me llamó la atención porque no estaban hablando de algo que era muy importante también, ¿viste? Uh -huh. Y como no hablaban tanto de algo que es importante, el COVID-19 es muy importante y, y cabe aclarar que es muy peligroso también, y, pero estaban pasando algo que es también importante, porque un mosquito que se encuentra a cualquier lado, te puede picar y te puede también hacer demasiado mal. ¿No? Uh -huh. Che, esto lo hicieron en el medio de, de este aislamiento Y a través de grupo de Whatsapp ¿Cómo fueron laburando? Claro, claro eh, fue por etapas ¿Viste? Uh -huh. la eh, Dos etapas tuvimos en uh -huh. la campaña esta En la primera etapa La organización del trabajo Se dividió en tres grupos uh -huh. El grupo uno se encargó de armar Y publicar por Instagram encuestas Con el fin de relevar Cuánta información reciben los adolescentes sobre el dengue en las redes sociales. Uh -huh. Bueno, entonces, eh, luego se realizó el análisis de las eh, de las mismas que tuvo un total de 959 votos, creo, con un promedio de 239,75 de participantes por cada pregunta. Claro, una vez, digamos, una vez que concluyeron la encuesta, sí. eh, dijeron, bueno, volquemos toda la información arriba de la mesa. Claro, eh, le, preguntá, eh, vale, le consultamos a un profesor de matemáticas que uh -huh. tenemos, que él ayudó a hacer eh, todas las cuentas estas y le dio un promedio de 239, 75 de participantes. Uh -huh. y, y bueno. Después, eh, el grupo 2, en el cual yo estaba, uh -huh. eh, nos dedicamos a observar las redes y de, y vimos que no se hablaba tanto, por ejemplo, fuimos a ver en las redes sociales con un grupo de amigos, eh, si eh, en Instagram, por ejemplo, Instagram, Twitter, eh, Facebook, y tampoco había nada, no había no había información y no habían campañas. Y después nos fuimos a la plataforma de YouTube, eh, que vimos eh, si también había en algunos canales que estábamos suscritos si hablaban de algo y no, hablaban eh, por ejemplo de cuidados, así que se ponga barbijo, que se limpie las manos, así. Y, pero no se hablaba tanto tampoco del dengue, ¿no? Uh -huh. Y después el grupo 3 se encargó de buscar información en sitios oficiales Y no encontraron, de, no encontraron demasiada información al respecto. O sea, eh, no encontraron información actualizada en los sitios oficiales, ¿no? Uh -huh. Eran toda información vieja, pero no actualizada de este año. Bueno, después, eh, en la segunda etapa, luego de haber terminado con la etapa número uno... para pará, pará, escúchame. Que yo era un gallo de fondo, me muero. Sí. <risa> no, no me jodas. Sí, juegas. sí. Ah, mirá vos. ¿Qué, sí. ¿Qué, tenés gallo en tu casa? Sí, tengo niandú, tengo gallo. ¿En serio? Sí. sí. <risas> mirá, che, ¿y, ¿y es verdad que te despierta la mañana? Sí, que no. Ah, ¿sí? Sí, sí es que me despierta la mañana a mí, para levantarme. ¿En serio? Sí. Sí. <risas> Che, pero qué, eh, eh, y, y por ejemplo, los fines de semana cuando lo, lo escuchás, que ahí en un momento como que haces un, un blanco y decías, no, no, hoy es sábado, sigo un poquito más, o, o no, o te, o, o canta tanto que, que, te, que te tenés que despertar. No, todos los días, y si encima canta y te que levantar enseguida porque, si no, no es, ahí está de vuelta. Sí, sí, sí, sí. Che, ¿y vos lo tenés muy lejos de tu habitación? Eh, no, estoy en la habitación de mi, de mi madre. sí y mi agitación está un poco más alejada, pero igual se escucha porque un requilombo igual. ¿eh? Claro, sí, sí, no, impresionante. Y por y, y esto canta, ¿por qué canta si se sabe? y no sé bien por qué, pero eso sí te de levando te levanta ahí. <risa> está muy bien. Che, bueno, sigamos, me, me entretengo dale. con el gallo, dale. Decía. <risa> dale. Eh, la, bueno, después llegó la segunda etapa, ¿no? Uh -huh. Eh, que logra haber terminado en la, la etapa número uno Comenzamos con el diseño de la campaña. Uh -huh. Bueno, para eso necesitamos un eslogan, teniendo en cuenta el contexto actual en el cual toda la población está en cuarentena, pero que a la vez promoviera la puesta en acción desde los hogares para evitar la propagación del agente transmisor del dengue, ¿no? Claro, le tenía que poner la famosa frase. Claro. Y bueno, así surgió la frase que el mosquito no se quede en casa, todo contra el dengue. Claro. Que... Lo, lo hicimos entre todo el grupo uh -huh. y la verdad que salió muy muy buena. Che, le, les cuento lo que están del otro lado. Han hecho, los chicos, ¿no?, de eh, quinto, primera turno tarde de la Escuela 9 César Raffo. Estamos hablando con Axel bayo es uno de los integrantes de este grupo de trabajo que llevan adelante una campaña contra el dengue como trabajo de la escuela. Hicieron videos, eh, digamos una campaña audiovisual, una campaña radial, porque están los spots justamente de audio. Folletos. Le, eh, folletería y también, eh, bueno, por supuesto la, la campaña escrita con toda la información y demás. Es muy bueno lo, lo que armaron. ¿Cuántos participaron? Sí, participamos todos. Eh, son como unos, ponene, 30 por ahí. Ajá. Uh -huh. Y sí, va, son 30, pero algunos participaron y bueno. Sí, y, sí, me imagino, me imagino. Me imagino. Sí, ponerle casi todos porque supamos. Ah, mira vos. Hay algunos que no, pero bueno. Sí, sí, no hay que, tan conectados. No hay que mandar frente a nadie. Escuchame. No. Eh, Axel y y cómo lo armaron esto en los grupos, en un grupo de WhatsApp o, o cómo lo, lo fueron la Claro, digo en, en el aula, cuando armás, un, qué sé yo, me acuerdo, estudiaba, ya sea en, en, en la escuela secundaria, en la, en la facultad y demás, ya de por sí el trabajo en grupo, siempre hay que poner mucho de sí para justamente, uno dice verde, el otro dice gris, el otro dice naranja, bueno, y hay que ponerse de acuerdo. Eh, ahora, ¿cómo se fueron poniendo de acuerdo a través del grupo de WhatsApp? La verdad, veo, son muy buenos compañeros, uh -huh. y nos, no nos costó tanto ponernos, eh, eh, como se dice, en... Eh, Sí, de acuerdo De acuerdo, sí Claro Y bueno, para realizar el trabajo eh, nos conformamos en grupos que se invocaron en la producción Y la postproducción de spots radiales, de videos, casetillas Casetillas Ojetos y también se organizó un audiovisual junto a los profes de la, de la institución ¿no? uh -huh. y Pero la verdad, eh, los grupos lo armamos así, dos grupos eh, de los spots de radiales, videos y eso Y la verdad que salió muy bien Y ninguno tuvo ninguna, eh, eh, no tuvo problema en hacerlo, ¿no? Uh -huh. eh, todos, eh, fue todo rápido, para ah, no tan rápido, pero sí nos pusimos de acuerdo rápido para hacer las cosas y, no, bastante bien salió y nada. ¿Se te nota que estás contento de que te entusias el laburo? La verdad que sí, con todos los compañeros salió bastante el, el trabajo este. Bien, ¿Qué, ¿qué profe les propuso esta idea? y lo, lo propusimos eh, con la profe Telma uh -huh. Telma Martínez sí. uh -huh. y el, después eh, se fueron uniendo algunos profesores eh, por ejemplo de eh, bueno, bueno, el, el, Gonzalo, el, profe, el profe de matemática por ejemplo también les dio una mano sí, y demás. El, el profesor de matemática Gonzalo, uh -huh. el director también con sus hijos grabaron un video qué lindo. bueno, Telma el profesor de introducción a eh, eh, ciudadanía, política ciudadanía uh -huh. y después eh, el otro profesor, pero no me acuerdo era está bien, pero digo, hubo, hubo varios, sí. hubo varios que, que, que acompañaron la iniciativa, digamos sí, la verdad es que sí, se, se unieron bastante y salió lindo todo esto, el video, todo bien. la verdad es que... ¿Y, che, ¿estás con ganas de volver a clase o, o, o la pasas bien así? no, la verdad así no la pasa pero uh -huh. eso un quilombo, todo el hacer, eh, tipo, en WhatsApp, ¿no? Claro. Pero a mí me gusta más estar en la escuela, estar presente ahí y, y que nos enseñen. Pero, bueno, hay que estar acá porque si no... Sí, sí, hay que cuidarse. ¿Y, y se ¿sí? extraña, digamos, ese vínculo con los compañeros, con los amigos? Sí, sí, se extraña, ¿viste? Porque antes vos no te despejabas, hablar con tus amigos uh -huh. y ahora, tipo, que no, no tanto. Pero, bueno, hay que cuidarnos que... Que se la Bien, che, ¿qué escuchan ustedes, con 16 años en tu caso, de música? Y yo, te digo yo, ¿no? Eh, escucho algunas veces Payadas, eh, milonga No me jodas, ¿te gusta la música surera? Sí. Mirá vos. Eh, después, bueno, algunas veces Reggaetón... Ah, ¿vas de, de, de punta a punta? Y sí. Ah, de, de borde todo, a borde vas. De todo. Mirá de todo lo que... Después un poco de la pastilla del abuelo y eso. Ah, de todo. Es una ensalada completa. Le sí. Le metes de todo ese puchero. Sí. Está muy bien. Está bien. Bueno, escúchame, elegí elegí un, un, un rápido, así, el primero que se te cruce de, de música surera. A ver, ¿qué qué te gustaría? Eh, escúchame, no la ver. próxima media hora de, de, de música la armás vos, ¿eh? Atento. Así que poné la radio bien sí. fuerte y que cante ese gallo con vos. Eh, música pues. surera, ¿qué te gusta? Ahí lo que más me escucho, más escucho, sí. es, eh, había, eh, la eran Tijeras y tusadores Sí. Que esa era de, eh, eh ah, no me acuerdo quién era. Bueno, ahí. la buscamos, Tijeras uh, y Tus Sabores, es, es el nombre de la let, de la canción, digamos. Sí. De la payada. Que está muy buena, o oh, si no, después está, eh, eh, me encanta toda la música que vendría a de Juan Ramón, eh. ¿Fernández? Sí, Fernández. Y después... Y, y, de, y, de y, de, ¿Y de Juan Ramón Fernández qué te gustaría? Sí, a mí me encanta... Carlos Ramón Fernández, perdón, Carlos Ramón. Carlos Ramón Fernández, ahí lo que me, más me gusta es la del del vagabundo no el olvidado y el vagabundo algo así se llamaba ahí está bueno vamos con Carlos Ramón Fernández el olvidado, el olvidado y el vagabundo o algo así ahí lo algo va... así era. algo sí. así listo ¿Qué? después no vamos al reggaetón ya no es una va por todos lados bien ¿qué te, qué te gustaría? <risa> y después oh ahí me remataste cualquiera Cual, cualquiera cualquiera, cualquiera, cualquiera que, que... las que la que más me gusta cualquiera que bailar al gallo cualquiera sí <risa> bien y de las pastillas ¿qué? De la pasticia del abuelo Sí La de Tantas escaleras Esa están muy buenas Tantas muy escaleras buena. 10 puntos Luego, sí. Bueno, escúchame Subí la radio eh, ¿Estás Dale. solo en, en tu casa? ¿Eh? ¿Estás en tu casa? Sí Bien, ¿estás solo? Estoy solo, sí Bien, bueno Subí la radio Bailá solo Es hermoso bailar solo, ¿eh? Sí Vos tenés cara de, de bailar solo De que te mirás al espejo Y bailás solo Sí, <risa> bueno te, te agradezco por este tiempo Por estos minutos Y, y por la buena onda Axel eh, Si te gusta la comunicación Porque tenés tenés algo ahí, ¿eh? tenés pasta dale, dale, Muchas gracias a ustedes por el espacio Y por estar difundiendo todo esto que hicimos Que es un trabajo Que lo costó Pero que va a valer ¿no? Para que la gente se informe un poco más Porque los medios tanto en la tele Y eso no no, no transmiten y nosotros estamos haciendo una ayuda para que eh, la gente pueda saber un poco más de lo que se trata eh, del dengue, ¿no? Que es algo que es también feo que te pase, ¿no?